Hola, buen día, Pablo. Hola, Juan Pablo. Buen día, ¿cómo va? Muy bien. Eh, Vanina, se conocieron que hay 22 eh, empresas interesadas en la ex planta calzar. O 14, sí, no, sí. 14, perdón. Perdón, 14 son... Sí, exacto. Son 14 las que presentaron formalmente, quizás... Eh, tenés un listado amplio de que fueron todas las, las consultas reuniones y las claro. que hemos mantenido formalmente el día 30 se presentaron 14 propuestas bueno eh, qué les pareció esto que sean 14 la verdad que bien eh, estamos muy muy contentos con, con la recepción digamos que hubo de, de esta oportunidad de erradicarse en el parque industrial de Santa Rosa eh, creo que es, es importante digamos la, la cantidad de propuestas entendiéndolo en este contexto no macroeconómico que el sector privado quiera acompañar con inversión para seguir creciendo, para radicarse en la provincia, bueno, nos, nos resultó realmente alentador. ¿Hay, hay una estrategia para el, el, la utilización del predio? Quiero decir, entre las empresas hay algunas que necesitarían la totalidad del predio, pero una mayoría que aspira a ocupar un pequeño lugar a veces. ¿Es posible sí. que se otorguen a distintas firmas, por ejemplo? que funcionen Sí, parte... Aparte, el análisis que, que corresponde hacer ahora es, además de, de criterios básicos para, para analizar las, las propuestas en forma individual, también lo que deberemos analizar o priorizar es estas distintas formas, digamos, de erradicarse en el, en el inmueble. Eh, y en ese sentido es que tendremos que comparar si es mucho mejor, por así decirlo, prioritario adjudicárselo a una única empresa o si es factible que varias empresas convivan dentro de ese predio. En principio, por la factibilidad técnica de determinadas actividades que deberían poder convivir en un mismo predio, independientemente de las obras de, de subdivisión que se puedan hacer. Pero también, eh, analizando esto, de comparando las, las alternativas, la verdad es que son todos muy buenos proyectos, no es que un proyecto va a ser mejor que otro, pero sí hay criterios básicos para ese análisis. Okay. de los sí, uno se imagina que tiene que ver con... Primero la creación de fuentes laborales, por ejemplo, pero ¿cuáles serían esos criterios básicos? Sí, el principal es la creación de puestos laborales, pero también vamos a estar comparando las inversiones propuestas, el tipo de actividad, eh, el impacto que tenga la actividad en el resto de, de las cadenas de valor de la provincia, eh, bueno, una serie de, de cuestiones que, que valoramos siempre al momento de analizar una inversión. Eh, Vanina, ¿y cómo están distribuidas? Digo, ¿Hubo muchas ofertas de, para generar puestos de trabajo o, o, o no? digo eh, Estoy pensando que se mencionaba ahí a una empresa eh, textil eh, como para oh. hacer una actividad parecida a la que tenía la planta eh, Sí, Calzatex, que eh, sí. fabrica zapatillas, tiene una planta con 200 trabajadores trabajadoras en, en La Matanza mm. y uh -huh. propone algo parecido acá, según se ha sabido Mira, eh, tendría todavía no he tenido el, el momento digamos esto se abrió se abrieron las propuestas formales el viernes claro. así que aún no he analizado ah. con detalle cada una de las presentaciones no lo que hemos hablado en algunos casos son de empresas que quieren relocalizar una actividad pero te puedo hacer en el, digamos en el 100% de los casos de esta relocalización viene de la mano de algún tipo de ampliación ah, bien. Eh, entonces en general la mayoría de las propuestas entiendo yo y estoy hablando de lo que que surgió de las reuniones previas no sí. tienen que ver con sí con ampliar su planta sus puestos de trabajo uh -huh. eh, en todos los casos en el caso de calfatex tendría que ver puntualmente qué es lo que presentaron formalmente uh -huh. eh, porque bueno en realidad plantearon en, al momento de conocer la planta y de reunirse con nosotros distintas propuestas no Bien. que podrían ser de relocalización o de alguna parte de los procesos productivos que hoy en día la empresa está realizando o en algunos casos tercerizando localizarlos en la provincia. Eh, Vanina, no, no te puedo sí. decir con certeza en este momento, digamos, qué es lo que finalmente presentaron. Claro, ¿y, y la planta esta se alquila o se vende? Están ambas eh, propuestas, digamos, dentro, esta planta está dentro del parque industrial que tiene una ley y una reglamentación propia para todas las actividades que se se radiquen ahí. Recientemente estuvimos modificando la reglamentación, ayornándola porque era una reglamentación que venía del año 2004 uh -huh. y una de las propuestas que hay o una de las posibilidades que, que agregamos en la reglamentación es la posibilidad de alquiler con opción a compra de los inmuebles en uh -huh. el parque. Ah, bien. O sea, ¿y eso lo tiene que ofertar el, el, el interesado? La sí, vamos hace... vamos a estar uh -huh. evaluándolo. También tiene uh -huh. que ver con algunas cuestiones de, de tiempos y de oportunidades, ¿no? Entonces, eh, son todos esos aspectos los que vamos a estar evaluando para para priorizar. Y como toda erradicación en el parque, esto va a ser una priorización de, de, de propuestas, pero después tienen que tener el aval de la Comisión Administradora del Parque y, y llevar adelante el mismo proceso que cualquier industria que quiere erradicarse, cumplimentando los mismos requisitos de documentación y, y Bien. formales. Bien. ¿Cuándo se resuelve? Mira, ahora empezamos este proceso, invitamos el viernes al Ministerio de Hacienda y Finanzas y a la agencia ICOMEX. A constituir un, una, un comité para seleccionar eh, nos vamos a reunir vamos a, a hacer un primer una primera evaluación viendo si es necesario este, incorporar ese comité otras instituciones u organismos especializados o vinculados a a las temáticas digamos, que se hayan presentado mm. y a partir de ahí, bueno, trabajar en, en resolver el rompecabezas lo mejor posible, ¿no?, y priorizar. No hay una fecha estimada si sí, lo queremos hacer con celeridad. Bien. Eh, aprovecho y te consulto, también se licitó el Parque Agroalimentario. Eh, ¿Ahí hubo una oferta también? Mm. Sí, hubo una única oferta. Mm. En este caso es para alquiler, eh, era la única propuesta, digamos, una y es distinto el, el marco normativo, ¿no? Esto era un En el parque agroalimentario fue una licitación pública para alquilar la sala de procesados de alimentos que existe, que, que está constituida por depósitos, oficinas bueno, y la sala propiamente dicha. En ese caso se hubo una única oferta. Ah, bien, ¿y eso también se, se resuelve en los próximos días, en las próximas semanas? Sí, eso en los próximos días. En mm. el caso de este, al ser una licitación pública, se, se constituye digamos la comisión de preadjudicación. Hay un procedimiento ya establecido por por contaduría, que implica que esa comisión evalúe la oferta, si cumple con los requisitos del pliego, podría preadjudicarse, y después, bueno, eh, es el gobernador a través de un decreto el que aprueba o no esa adjudicación. Bien, bien, Manina, no sé si quedó algo, sino gracias por estos minutos. Bueno, no, gracias a ustedes por estar.